Estoy acá, ya, acompañada con Nelly Costa, acá encargada de... Estamos en el galpón, porque mañana, como ya saben, porque está sonando un spot en la radio y en varios espacios, mañana, primero de diciembre, es el Día Internacional, si no me equivoco, contra eh, sí. el HIV. Sí. En realidad buen, bueno buenos días <risa> <risa> buen sol para andar saliendo sí. ahora estamos en el patio de galpón así que con flores y, y buen con buen ánimo porque en realidad los primeros de siempre siempre son de gran de gran energía no de gran esfuerzo y de, y de suma de manos Y donde también ustedes están desde desde la radio desde de con Walter así que bueno buen día <ríe> eh sí el primero es el día mundial de lucha contra el sida este hay algunos en algunos lados que dice es el día del VIH y sida sí. eh, lo importante que eh, es un día de conmemoración de reflexión de encontrarnos como un otro de vernos y ver. Eh, la situación de una epidemia ya que eh, con el COVID volvimos a al término epidemia eh, volvimos a, a tener situaciones complejas como hace más de treinta años en el tema vih este bueno eh, mañana con las actividades eh, en centradas en el parque ferreira en la costanera entre los carritos y el reloj eh, de sol, siempre me confundo porque pienso que es el reloj de arena, pero es el sol, este, y va a estar una globa donde, bueno, el desafío es el testeo, el rapid el rapi test, que comenzó eh, en este mitad de año esta campaña de acercarnos a los diferentes lugares para ofrecer eh, con mejor accesibilidad los estudios, hacerse los análisis de VIH y de sífilis, vamos a estar en la globa. Y no solamente eh, con, con testeo, sino también eh, con vacunación, vacunación de hepatitis B, eh, que es otra infección de transmisión sexual, eh, con vacunación de HPV, que es para los eh, eh, chicos de 11 años, este, que también están en el calendario, eh, también vacuna COVID, por supuesto, Eh, y después la antitetánica también así que también aquellos que eh, no tuvieron tiempo o que revisen su carnet también va a ser una gran oportunidad para hacerlo junto a esto también van a haber stands de eh, de gente que se ha ido grupos que se han ido sumando a la actividad va a estar los derechos humanos eh, también eh, pasta en el Programa de Salud Reproductiva de Provincia. Eh, así que, bueno, eh, más gente se suma para este, unir lazos y esta vez un lazo rojo. Nelly, vienen haciendo varias campañas ya en lo que va del año y yo te quería preguntar alrededor, más o menos, de cuánta gente testeada ya vienen con las campañas que realizaron este año. Eh, casi 1.400 personas. Eh, se han accedido a hacer los tests. Eh, en momentos hemos estado haciendo tres tests, eh, tanto de VIH, de sífilis y de hepatitis C eh, pensábamos que íbamos a tener ahora el primero de diciembre de hepatitis C pero no nos está llegando aún eh, pero bueno, la, las dos para nosotros, eh, tanto del VIH como la sífilis eh, de acuerdo a los datos y de acuerdo a las situaciones eh, son como protagonistas el testeo es con el resultado inmediato Eh, sí quince minutos si tenés el resultado, o sea que te basta tu casa con el resultado que eso bueno para nosotros es muy importante o sea eh, el otro día recordaba cuánto tardaban los hace treinta años atrás hacerte un un análisis eh y cuántas veces atraves, atravesábamos eso no este bueno nosotros garantizando la confidencialidad, garantizando la intimidad, garantizando en la consejería al lado del testeo eh, hemos tratado de hacerlo a lo largo de, de todos estos de todos estos años que venimos trabajando y aunque estemos en la plaza aunque estemos en, en esta vez en la costanera eh, mantener los mismos eh, valores para que las personas tengan la confianza eh, y que es una oportunidad para concurrir mañana van a tener una conferencia de prensa para comenzar el evento Eh, sí, mañana está convocado en la conferencia a las 10 de la mañana acá en el hospital. Este, bueno, Mostraremos bueno, también los resultados eh, favorables y no tan favorables, este, porque también nos debemos a, a nuestra comunidad, y nuestra comunidad tiene que tener conocimiento de esto y para qué sirven nuestros datos también, eh, y para, bueno, eh, además contarles lo que nos ocupa y nos preocupa. Muchísimas gracias y buen día. Bueno, gracias a ustedes por siempre.